Buen día, Pari. ¿Cómo andás? Buen día la audiencia. Bien. Eh, José, eh, a ver si le contamos a la audiencia en qué etapa está el tema del conflicto con ginecología. Eh, y, bueno, eh, a ver qué novedades hubo o hay para contar. Muy bien. Eh, sí, eh, a ver, este la semana pasada, eh, sobre principio de semana, eh, ya habían empezado a, a recibir a, en el colegio médico... Eh, los pedidos de reincorporación de, de profesionales eh, médicos, en realidad comenzó la semana anterior y la semana pasada que eh, quedaba un grupo de alrededor de 22, 23 ginecólogos que todavía estaban por fuera de, del restablecimiento de los servicios eh, a través de las obras sociales y solicitaron la reincorporación para restablecer el servicio físico este a través del colegio médico con lo cual la semana pasada sobre fines de semana jueves precisamente a la tarde se confirmó la aceptación de todos y el viernes se informó que todos los ginecólogos que habían renunciado en su momento a la atención de las de las afiliadas a través de las obras sociales habían restablecido sus servicios a partir del primero de abril Ah, bien. Eh, eh, con lo cual hoy está totalmente normalizado con la totalidad de los profesionales reincorporados a la atención de todas las obras sociales que tienen acuerdo, lógicamente, o convenio con el Colegio Medio de la Pampa. Claro. ¿Y en el camino quedó alguno, alguna, o no? Están mm, casi no, todos... no, no. No, no, todos, eh, todos la, ah, to bien. la totalidad, la totalidad de los, de los y las profesionales. Bien, ¿y cómo continúa ahora? ¿Ellos volvieron a colegio médico y sigue el mismo eh, convenio que, que estaba vigente? Sigue el año mismo pasado. convenio que tiene el resto de los profesionales uh -huh. eh, y, y un poco lo que se le había planteado ya desde previo al, al, al conflicto este, ¿no? Que uh -huh. cuáles eran las posibilidades desde de las obras sociales y cuál era el un poco el plan que se había trazado con el Colegio Médico respecto a la actualización del nomenclador por por complejidades y por especialidades mm. que eso es lo que se está trabajando ya con el Colegio Médico mañana tenemos una, una nueva reunión eso ya. ya se ha armado una mesa de trabajo, Colegio Médico con las obras sociales por ahora es una mesa de trabajo técnica juntamente con profesionales en el caso del Colegio Médico un profesional de fuera de la provincia que han contratado y en el caso de las obras sociales proponemos y y ponemos a disposición este personal técnico especializado como para trabajar ese, ese nomenclador sí. Que tiene por objetivo, eh, en, en primer lugar, tratar de equiparar y lograr cierta equidad entre las diferentes especialidades de los profesionales. Tengamos cuenta que hay más de 25 o 30 especialidades en la provincia de La Pampa, y la idea es lograr armar un nomenclador que sea más justo eh, entre las diferentes especialidades que conforman este, toda la atención de salud médica claro eh, José, y pensando en lo que pasó eh, para que no vuelva a pasar eh, ¿ha quedado alguna enseñanza? digo eh, llamó la atención que eh, toda la seguridad social de, de la provincia de La Pampa tanto pública como privada eh, bueno se abroquelaron eh, y defendieron el sistema, vendría a ser así Sí, a ver, lo, lo que creo que hay, que hay que ser muy responsable a la hora de tomar decisiones como las que ha tomado este grupo puntualmente, de no poner en riesgo el sistema de salud, ni ni a quienes financiamos el sistema salud. Yo creo que acá el principal objetivo que tuvimos, al menos los, los financiadores, es tratar de dar cierta sustentabilidad al sistema, cosa que de lo contrario, si no se hubiera logrado, eh, hoy estaríamos con una serie de frentes abiertos tal vez que, que requeriría mayores recursos o erogaciones por parte de las obras sociales que no estaríamos en condiciones de, de afrontarlo. Bueno, esto creo que se habló desde el primer momento, que no era una cuestión caprichosa desde las obras sociales, sino una cuestión de responsabilidad y compromiso con los profesionales que ese compromiso sea posible de cumplir en el mediano a largo plazo. Esto estábamos totalmente de acuerdo, no solamente de las obras sociales, sino el resto lo que conforman el sistema de salud, el propio Colegio Médico con, la, con el resto de las especialidades, las instituciones sanatoriales, el propio Ministerio de Salud. Bueno, creo que ha sido un, un claro mensaje el que, el que se le ha dado a, a los profesionales que, que lógicamente, vuelvo a decir... Uno lo que pone por sobre cualquier este pretensión individual siempre está el interés colectivo y, y la sustentabilidad del sistema de salud, que creo que ese fue el eje principal por el cual este, la seguridad social se fortaleció y tomó una postura clara. Y, y precisa tratando de preservar el sistema de salud ¿Y, y cómo quedó la relación digo teniendo en cuenta cuando bueno, la pampa es chica eh, te los cruzas todos los días a los profesionales son todos casi todos pampeanos y pampeanas eh, cómo quedó la relación en algún momento se habló de que iban a tomar alguna represaria desde las obras sociales o de colegio médico eh, eso se limó se dimos esa aspereza que había o eh, nosotros está? lo que lo que en este caso al regresar a través del colegio médico la uh -huh. relación contractual es con el colegio médico no solo que le pedimos al colegio médico que trabaje mucho con, con, con los profesionales mm. este, en, en tratar de que se logre visibilizar estas cuestiones mm. esto no no puede volver a, a pasar y que quien termine sufriendo padeciendo las consecuencias de una pretensión sean sean las afiliadas en este caso por, por el por la especialidad que es una especialidad que abarca mujeres mm. Mm. pero no pueden ser este los, los afiliados o afiliadas o los pacientes quienes en definitiva terminen en siendo perjudicados ante una ante una pretensión económica. Yo creo que siempre la base tiene que ser la base del diálogo. Saben perfectamente que las puertas, no solamente de la provincial, sino en general, ha estado abierta Hoy creo que se ha logrado eh, un, un espacio de, de diálogo y de, de discusión más amplio, donde cada vez que nos sentamos se sienta el Colegio Médico, juntamente con, con la, la seguridad social en su conjunto, obras sociales sociales, Este sindicales obras sociales prepagas o, o prepagas o, o de medicina privada y la obra social provincial y sobre ese marco se trata de de poner otro tipo de de puntos y de variables a la hora de discutir que tiene que tener como objetivo principal eh, preservar el sistema esto esto es fundamental acá tenemos que ser responsables y y todos debemos ser parte de la solución y no parte del problema no no va a haber ninguna represalia porque si no de hecho hubiera quedado algún fuera de, de la atención de la seguridad social pero sí no tiene que servir como experiencia y debe servir como experiencia, experiencialógicamente a los profesionales para futuro futura situación bien eh, josé en las últimas horas ha trascendido un cambiando de tema o bueno tiene que ver con, con siempre por supuesto eh, han trascendido un reclamo de telpa eh, con el tema de medicamentos alguna actualización del vademeú eh, ¿qué, qué pod eh, contar de esto Sí, es, un, es una reunión un poco más política la que hubo, en sí. realidad es con el, con el presidente del instituto y participó alguna otra autoridad del directorio del Instituto de Seguridad Social, donde participamos lógicamente del nivel gerencial de la obra social. Sí. Eh, con algunos planteos tuvimos una reunión hace 15 días, se ha establecido una agenda de reuniones mensuales, donde surgen algunas inquietudes por parte de, de este sector. Sí. Eh, que lógicamente pueden ser este totalmente atendibles, eh, pero bueno, eh, también hay que conocer un poco más el, el el lo que brinda la obra social, creo que ahí hay un, hay un tema que sí hemos hemos coincidido que por ahí hay que mejorar los los canales de comunicación de parte de de la obra social, ver cómo llegamos con mejor información, porque indudablemente a veces se se juzga alguna cobertura o alguna falta de accesibilidad que está en algunos casos relacionada con el desconocimiento. Bueno, este, lo que se generó es un espacio de, de interrelación como para que cualquier duda que tengan no inquietud, lo puedan canalizar, que debería funcionar a través del propio representante que tiene no solamente usted sino docentes dentro del directorio. El directorio se conforma por 5 directores que pertenecen al Ejecutivo y 5 directores que pertenecen a a los diferentes sectores del de los afiliados no solamente de la Oro Social, sino de la caja de jubilación y del resto de las instituciones que conforman el Instituto de Seguridad Social. Uh -huh. Y dentro de eso está personal docente, este, jubilado por un lado y activo por el otro. En este caso la representante es alguien que, que corresponde a TELPA, con lo cual hay una representante permanentemente en el directorio este, teniendo consideración y tomando en cuenta todas las decisiones que se toman. Digamos, hay hay una hay un planteo que, que va un poco más allá de lo que es la obra social y de lo técnico puntualmente y que tiene que ver con algo más más político y por eso se, se gestiona a través del propio presidente del Instituto de Seguridad Social. Ah. Creo que es un buen camino donde deben este, lograr eh, eh, conocerse o darse a conocer determinadas cuestiones, que por ahí reitero, desde el desconocimiento a veces se puede llegar a, a prejuzgar o a, o a definir una situación, pero a veces desde el desconocimiento. El caso puntual de medicamentos... Eh, Se, se explicó cuál es el mecanismo, a veces no se entiende muy bien cuál es el mecanismo que tiene siempre de cobertura en la obra social, cómo acompaña las actualizaciones de precio ya había definido el, el, el nuevo directorio, había definido eh, una actualización un poco más, este, más cercana, antes se actualizaba el ADMECO cada año, año y medio, cada dos años, bueno ahora se estableció que cada seis meses, ocho meses, hacer una revisión y una readecución de, de la cobertura de medicamentos, sobre todo teniendo en cuenta la variación de precio de medicamentos que hay permanentemente. Eh, con lo cual, siempre los espacios, este, si son para construir, son, son bienvenidos, siempre eh, reiteramos nosotros nuestra eh, predisposición para, para escuchar cualquier propuesta, lógicamente algunas son viables, otras no, algunas son atendibles, otras no, y también poder explicar este cuál es la situación actual por ejemplo de la obra social provincial respecto de otra en la cobertura de medicamentos tenemos prácticamente la mejor cobertura de medicamentos que tienen las obras sociales a nivel nacional entonces este es un tema que que debe tenerse en cuenta debe contemplarse porque pocas provincias o pocas obras sociales incluso las prepagas a nivel provincial tienen la cobertura que que tiene Sencs pero bueno a veces este desde el desconocimiento se puede o un caso puntual a veces aparece un caso puntual que por ahí puede llegar a tener un medicamento menor cobertura que otro y a veces el problema está en que está eligiendo una marca comercial muy cara y, y en ese caso lo que tenemos que reforzar es un poquito con el farmacéutico de que le pueda sugerir al momento de comprar una marca comercial más barata y que la cobertura le mejore al afiliado. Bueno, son todos espacios de, de diálogo que siempre que sean constructivos son bienvenidos. Claro. Eh, José, la, el último tema que queríamos plantear acá desde Cermés es eh, el anuncio que hizo el gobierno provincial de que todos los veteranos de Malvinas podrán acceder al SEMPRE. Eh, eh, contanos a ver cómo está esa situación, porque eh, ya viene desde hace a, bastantes años eh, esta posibilidad, claro. pero bueno, estaba frenada. Hay, hay, una ley, hay una ley, lo que pasa es que esa ley tiene algunas limitaciones. La ley es la uh -huh. 2123 esa ley... No, no permite, cuando se estableció, le daba un plazo de un año para, para, para hacer este la opción, lógicamente que ese plazo ya ya ya, exp, ya expiró, uh -huh. y, y, y después otra de las de las cuestiones que tenía la propia ley era que si tenía otra obra social no le permitía, a, en este caso a, les, a, a un excombatiente, tener este centro. Bueno, ahora lo que se está haciendo es una ley nueva, no sé si va a ser una ley nueva o una modificación de esa propia ley, que uh -huh. eso le va a permitir a... a a todos los ex combatientes poder tener la obra social provincial. Este, creo que el proyecto de ley, por lo que alcanzamos a ver nosotros la semana pasada, que nos, nos dieron participación en el proyecto, eh, va, va a sacar esas limitaciones que legalmente, mm. lógicamente, si no es a través de otra ley, no se puede, no se puede salvar, digamos, claro. no se puede resolver. Así que una ley, en este caso, modificaría esa ley antigua, y eso sí. le permitiría a todos los excombatientes poder este, tener la el provincial. Bien, es que sí. lógicamente para nosotros es un orgullo poder tenerlo dentro de nuestras eh, nuestros afiliados o afiliados. Claro, así que hay que esperar que la legislatura la legislatura sancione una nueva ley o modifique la... la, la claro, que, que entiendo ya el gobernador, por lo que leí públicamente, ya le había mandado a, sí. a la Cámara de Diputados, entiendo sí. que eso, ni bien salga la ley, eso va a ser muy rápido como para que se pueda dar el alta de, de estos nuevos afiliados. Bien. Bien, José, no sé si quedó algo, si no, gracias como siempre por estos minutos con la radio. No, por favor, de ustedes y solamente mencionarles que ya iniciamos también la semana pasada el día viernes la campaña de vacunación antiripal. Ah. Eh, eso es este gratuito en todas las farmacias para todos aquellos afiliados mayores de 64 años, eh, es sin indicación médica y para aquellos que tengan entre 2 meses y sesenta, eh, perdón, entre 6 meses y 64 años es con indicación médica. Bien. Eh, esas son las eh, las farmacias que, que hayan adherido a la campaña de vacunación, son más de 160 farmacias, cualquiera que quiera consultar, en la página web del de SEMPRE está el listado de farmacias como para acercarse y poder vacunarse contra la gripe, que es una de las cosas que este año está apareciendo nuevamente, ¿no? Sí, sí, sí, más vale. Y, y es compatible con la del COVID, así que no, no hay ningún exactamente, problema. Exactamente, exactamente, ningún problema. Eh, José, gracias. No, por favor, gracias a usted que tenga un